En la Escuela Saucera, aquí en Patagón, esta primera Feria de Libros. Así es. Comenzamos con la feria, con gran expectativa. Bueno, como vieron, una gran recepción, digamos, así que estamos felices de que esto empiece a suceder en la comarca. Increíble también las distintas actividades, los puestos, los stands. Y también acá atrás hay visitas también de los chicos de la escuela. Exacto. Sí, ahora pueden ver que hay un show de magia, música y humor, de una compañía que viene de Torkins. Como mencionabas también las editoriales, tenemos editoriales de la comarca, pero también del sur bonaerense, eh, editoriales muy interesantes, autogestivas, eh, y destacar eso, no que en el contexto de profunda crisis, las editoriales, que son las más golpeadas puedan hacerse presente, la verdad que es muy valioso para nosotros, y bueno, así que muy contentos con todo lo que está sucediendo. ¿Jornada que comienza el día de hoy? Pues espero que tenemos actividades por tres días, jueves, viernes y sábado. Exacto, hoy tenemos actividades a las 22 horas, después el día de mañana y el sábado desde 14 a 22 horas, van a haber muchísimas actividades, de talleres, espectáculos, música, así que bueno, lo que le digo a a los televidentes oyentes que, que bueno, que sumen la, la agenda, porque hay muchísimas propuestas de una gran diversidad para todas las edades y todos los gustos que incluyen todas las artes. Y bueno, así que los esperamos en el Colegio San José de Patagonia. Invitarlos, por supuesto, como bien decía Leandro también, están todos invitados, así que bueno, Leandro, muchas Bueno, gracias Si te parece, Cari, equipo... Vamos, recorremos un poquito, encontramos aquí, eh, permiso como va, muy buenos días. Comentanos un poquito qué podemos encontrar en este pequeño stand. Bien, nosotros somos dos editoriales, Las Guachas, que publicamos disidencias de mujeres de Patagonia y La Divinación. Y vamos a encontrar... Eh, mucha producción literaria de mujeres de la región y de otras regiones, de acá, por ejemplo, el poemario de Selva Sepúlveda, que presenta el viernes, junto con Liliana Campasso, que son dos poderosas poetas de la zona, el nuevo libro de Graciela Cruz, que es unos diarios preciosos, Un Amor Imposible, mucha literatura de mujeres mapuche, que también es otra de las patas del territorio, Liliana Gillet, Anaí, Marcel Mariluán, Catrilo, bueno... Un poco de todo, después eh, vas a encontrar mucho Educación Sexual Integral, libros para infancia, editoriales amigas, y la idea es eso, ¿no? Poner en valor lo que se produce acá, de este lado. Y la importancia, como bien decíamos también, de encontrar nuevos lugares, ¿no? Para que eh, también los, los artistas de la comarca o también las editoriales puedan volver a sembrar eh, su propio lugar. No, tal cual, después de la pandemia hubo como un apagón de todo lo que es eh, espacios de encuentro y entonces hay que apoyar todo lo que vuelve a surgir y también es eso, es la conexión. Hay muchísima conexión de desde Bahía hacia el Sur, Patagones, Gisalonga. Creo que también va a haber otra feria en la zona más adelante. Es decir, bueno, esas conexiones hay que fortalecerlas. ¿no? Así de corrigir mar. ¿A vos qué vamos a encontrar entonces los tres días de la feria? Los tres días de la feria. Hoy presenta Dante Sepúlveda de la Adivinación Y el viernes, bueno, las chicas en la mesa de poesía. Estamos acá hasta que termine. Muchas gracias. Pedimos que ustedes me paran cuando quieran. la verdad me Encontramos aquí en la editorial de Caravana. ¿Cómo estamos? Muy sí, buenos días. Disculpame que te agarré medio imprevisto. Eh, venimos a recorrer la feria. La verdad que increíble un lugar que donde podemos encontrar distintas editoriales cada lugar aquí. Sí, la verdad que estamos contentos. de la primera vez que venimos acá a Bueno, es la primera feria, pero además no conocíamos tampoco, nos encanta el lugar. Eh, bueno, y nosotros somos de Tres Arroyos, somos una editorial que hacemos libros de manera personal. Eh, estos son nuestros títulos, ya tenemos siete años y hace eh, tenemos más o menos 50 libros publicados. Y además acá en Tres Arroyos tenemos una librería, entonces trajimos algunas cosas de niños y otras propuestas para que todos pueda venir a, a ver qué hay, ¿no? Increíble, la verdad, ¿podemos nombrar un poquito a ver la propuesta de los libros que tenemos hoy aquí? Sí, mira nosotros, estos son los libros que hacemos, los hacemos todos de manera artesanal, cortamos las tapas, los imprimimos, los pegamos nosotros. Algunos tienen juegos artesanales, digamos, que se note que son artesanales, pero en realidad parecen producidos de manera especial. Estos tienen tweets, juegan un poco con el contexto. Eh, después, no sé, por ejemplo, este, está intervenido, tiene poemas, la protagonista salió del libro para opinar, así que, que interviene. Y bueno, tenemos poesía, eh, también tenemos algo de narrativa, algunos ensayos. Este es uno de los últimos, es un de San que está muy bueno. Eh, y este es un título que salió ahora, que es el talismo una, una, una historieta sobre eh, el problema de esos humanos, que de, es de la desaparición de Así que estamos muy contentos con el ilustrador en el y hace mucho que, no que bueno, un poquito de todo. el Tres Arrochos. Sí, así es. Muchísimas sí, sí, Si te parece, seguimos recorriendo aquí, tenemos a la querida compañera Corti de la Canoa de papeles de la librería de Juan D'Ajotí. También pasamos en la, la primera primera lectura de Patagonia. Sí, feliz participar en esta primera edición, en la serie de Cibre de sí. Y la verdad es que, bueno, como siempre, hay un catálogo súper amplio para infancia, adolescencia, eh, poesía narrativa, y también recibimos todos los autores de la comarca de Elma Patagonia. Así que estamos... Bueno, que siempre decíamos también que debíamos charlar con otros compañeros de editoriales también, un nuevo, qué bueno encontrar un nuevo lugar ¿no? donde por ahí también los artistas de la comarca y sobre todo las editoriales puedan encontrar un nuevo lugar para centrar su arte. Sí, sí, la verdad es que sí, y además están absolutamente vinculados porque eh, en muchos de los casos de los autores de los libros que, que tenemos en la chilería, que tenemos en la comarca también son artistas visuales o son físicos Así que la verdad es que estamos felices y además de estar justo compartiendo espacios con por ejemplo la editorial Las Huachas que son de San Martín de los Andes y este, bueno, de este lado vemos a la editorial eh, de la Universidad de Río Negro que también tiene un material y archivo histórico muy interesante. Así que bueno, sí está cerca. Contamos con estos dos tres días que la feria va a estar aquí. y vamos a estar hasta el sábado cubriendo eh, a la fecha